facebook.com barra euskalmusica berriozari ratia en el cual te vas a poder encontrar cada programa que hacemos en berriozari ratia, el programa euskal música las noticias más destacadas dentro de lo referente a la música local a la música que se realiza en euskal herria algún que otro videoclip, algún que otro tema musical y por supuesto carteles de conciertos que nos van llegando Todo ello en facebook.com barra euskalmusica Berriozar y Ratia. Y cada jueves, cada fin de semana, tu cita con la música local, con la música que se realiza en Euskal Herria, en el 100.8 de la FM, en Berriozar y Ratia, entre las 6 y las 7 y media de la tarde. Hoy en el programa de hoy tenemos entrevista, entrevista a Ruper Ordorica, que a primeros de año ha publicado lo que es su nuevo larga duración, Lurrian Etchanda. Nuestros compañeros de Eguski Ratia, del magazine Pasealeku de las Mañanas, entrevistaron a este señor, a Rupert Ordórica, a primeros de enero de este año 2015. Y hoy vamos a poder disfrutar de esa entrevista que realizó lo dicho en Eguski Ratia, Ruper ordorica con motivo de la salida de su nuevo trabajo, Lurian echanda Y aparte de eso, tenemos una gran noticia, tenemos una noticia importante quedaros daros... En forma de disco, en forma de grupo Y es el regreso Después de nada más y nada menos Que nueve años De la formación Anestesia Que acaban de editar Lo que es su nuevo trabajo discográfico Circulutic Espiradera Y que hoy vamos a abrir El programa con ellos Lo vamos a hacer con esta banda Ha vuelto, sí, sí, sí, sí Ha vuelto anestesia Un grupo tan renombrado En la escena de Euskal Herria Está de vuelta Tras 26 años de andadura Y 9 Desde que publicaran su último disco El Cuarteto de Saraus Ha preparado 13 nuevas canciones Pocas presentaciones le hacen falta Al grupo que con este último Lleva nueve trabajos de estudio Dos maquetas anestesia cerebral Y moralidad Un EP Toki Berean Y 5 LPs Gorotuaren Aotxa en 1993 Eranchun en 1995 Gu en 1997 Ultracomunikachen en el 2000 Y el primer editado por Bomberenea Ekinchak Terapia en el año 2006 Circultic Espiralera es el nombre de su último trabajo Formado por 13 canciones Ha sido grabado en el estudio Fidelena de Salaus Habrá varias maneras de realizar la compra del disco Por un lado, se podrá hacer en la página web de Bomberenea En su apartado tienda Y otra opción es acudir a los directos Que dará Anestesia en el stand Que instalarán Tengo por aquí las fechas de los conciertos de presentación De este nuevo larga duración Pero te las damos después Primero vamos a disfrutar dos de los temas De esta banda de Anestesia Regreso esperado con nuevo álbum Circulutic Espiralera Y con temas como Droneak, Guerra, Macurra y R Con el regreso de Anestesia Comenzamos el programa de hoy De Euskal Música Música Nos decían adiós con ese álbum titulado Terapia Álbum Contundente Ahora en el 2015 regresan con un álbum no menos contundente El álbum titulado Circultic Espiralera En el cual te puedes encontrar 13 temas Entre ellas trona guerra Makurra O esto que estamos escuchando los últimos compases del noveno corte del álbum titulado R La gira de conciertos para presentar este nuevo trabajo discográfico ya ha comenzado El pasado 7 de febrero estuvieron en Zalaus El 28 estarán en Durango El 7 de marzo lo harán en el Café Anchoquia de Bilbo El 21 de marzo estarán en Villarriz El 25 de abril en la Sala Jimillas de Gasteiz El 16 de mayo en la Sala Bomberenea de Tolosa El 30 de mayo en Endaya El 13 de junio estarán en la Enrico Plaza de Azcoiti Y el 16 y 18 de julio estarán en el Festival Resurrección de Viveiro Así que una gira importante para presentar lo que es este nuevo trabajo discográfico Circulutic ...espiralera de Anestesia. Regresan, lo dicho, después de nueve años... ...y regresan, como puedes comprobar... ...con mucha caña y con mucha fuerza. Y de la música de Anestesia... ...nos vamos con otra banda. Nos vamos con la banda Nick Chaos. Los componentes de Nick Chaos... ...defienden su estilo como agro metal Mezclan ritmos y sonidos duros... ...con melodías suaves e intermitente, sin quitarle la dureza que por sí sostiene las referencias musicales han sido grupos como Crowfingers Race Against the Machine, Narco, Econ o Coma, entre otros, los temas de las canciones son muy crudas y acordes con la realidad, expresan fuerza rabia, enfado, alegría se le hace mucha referencia a la euskera y nuestra cultura también a las personas que alejan de nuestro pueblo injustamente y que se les echa mucho de menos eso es lo que nos vamos a encontrar en el primer larga duración de esta formación compuesta por Ugaich a batería, Pachi Kaos al bajo, Odey y Pelox a las guitarras y Amaya caos y mintegui a las voces. Así que, si te parece, vamos a disfrutar lo que es el álbum debut para esta banda, para Nick caos El álbum Argya Klekulik es tu enean. Lo que vamos a escuchar, los temas Oke Rago, con la colaboración de Yvonne de Biok y Niko. Penchaerak, otra colaboración también importante en el disco Como la de Juanma de Cop En este tema Así que nos quedamos con dos de los temas Incluidos en el álbum debut Para esta banda, para Nick Kaos Música Es es el álbum debut para esta formación para Nick Kaos Con temas tan contundentes como OK RAGO Con la colaboración de Yvonne de Biok Y esto que estamos escuchando el sexto corte del álbum Paint Chirac Con la colaboración de Juanma de la banda Copa Sintonía Berriozario y Ratia Sintonía 100.8 FM Esto es como cada jueves, como cada fin de semana, entre las 6 y las 7 y media de la tarde, Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria. Hemos comenzado el programa de hoy con caña, con contundencia, con el regreso de Anestesia y con el álbum debut de esta banda, Nick Kaos. Ya vamos ahora con otra cosita. Ya vamos con la formación Cash Bata.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 ...de gran personalidad y bajos distorsionadas... Funcionando como un reloj, la presencia de la guitarra es notoria, los rips de Gorka son preciosos, siempre sorprendentes, con nuevos detalles en cada escucha. Por último, llega la voz de Sorkun, con más registros de voz que nunca, jugando con las melodías, desarrollos e intensidades. Todo esto se junta y sacan al mercado lo que es el álbum arracala a mediados del 2014, con este disco... Decían adiós, no sé si será para siempre Si será para mucho tiempo Esperemos que sea para poco tiempo Y dentro de, pues, un añito, dos añitos así pausados Regresen al panorama musical Caspa Pero mientras tanto, nos quedamos con este último trabajo hasta la fecha El álbum arracala Y lo que vamos a escuchar, el tema que da título al álbum Arrakala Y el noveno corte del álbum Suen Escaparate Tan Que es el bonus track del disco ¡Hola! de Sorkun, Una de las voces más importantes en la escena de Euskal Herria, ya que ha editado discos en solitario y discos con formaciones, como es el caso ahora de esta formación de Cashback, con este último trabajo discográfico hasta la fecha, Arrakala, un álbum que contiene nueve canciones, entre ellas la que hemos escuchado anteriormente, el tema que da titular el álbum Arrakala, o este tema con el cual se cierra el disco, el bonus track del tema Arrakala. El tema Suen Escaparate, ¡tan! Caña y fuerza la que tenemos en el programa de hoy de Euskal, Música, en Berrio Zanis, gracias al 100.8 de la FM. Cada semana compartiendo contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, en todos sus estilos musicales. Hoy con bastante caña, con bastante fuerza, como estás... Eh, podiendo comprobar. Nos vamos a ahora con Ladislau, que es un grupo que viene desde Lazcao. Empezaron hace dos años haciendo versiones en el local y después pues de haber compuesto sus canciones han completado su primer trabajo titulado Pantallac, el primero que publican con el sello Bomberenea e Kinchak. Le dan al punk, al rock con toques de hardcore y han grabado este trabajo en los estudios de Bomberenea a las órdenes de Carlos Osinaga. Pese que el disco es nuevo, ellos no son nuevos en el mundo de la música, ya que han pasado por Por bandas como Brigada Criminal, Captain Nemo O los Rockinson, Fishfucking Señor no y Escorieza Entre otros, el disco Salió el pasado 23 de mayo Y aquí os dejamos por supuesto Su sello de presentación, dos de los temas Incluidos en este nuevo trabajo Discográfico, álbum debut Para Ladislau, el álbum Pantallac Lo que vamos a escuchar, a T es Y esto su, mercy Música Los son los que se incluyen en lo que es este nuevo trabajo discográfico para esta banda, para Ladislau, el álbum Pantalla Aca. Banda compuesta por Xavier Lecón a las voces, Josué Rastia a la guitarra y a las voces, Iker Archa al bajo y Joseba Archa a la batería. Los demás ATs o esto que estamos escuchando Estusumera Si están incluidos en este álbum, en esta formación de Ladislau. Y es que Euskal Música te trae todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria cada semana. Compartiendo contigo grandes temas, grandes grupos y grandes versiones de grupos de Euskal Herria. Todo ello en el 100.8 de la FM, en Berriozar y Racia y en Euskiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio. ¿Y qué te parece si ahora nos vamos con Lecter de Cobra y Cocaine y Sergi de Eraso, que componen esta banda, Oso, viejos conocidos de la escena musical vasca. Cada miembro posee un currículum como para prestar atención a este nuevo proyecto. Lecter toca la batería en Cocaine y canta en Cobra. Sergi, en cambio, también es guitarrista y voz principal de la banda costera guipuzcuana Eraso. Tanto uno como otro, dos personas inquietas en lo que a música se refiere, llevan muchos años en esto, muchos años en la carretera musical. Esta nueva banda no tiene nada que ver con Cocaine, Cobra, Erazo o las anteriores propuestas musicales del dúo. El disco lo abre un profundo riff de guitarra para luego dar paso a los golpes de la batería fusionando los dos instrumentos. Ritmo con olor a desierto que dan... Paso a la voz Así es como se hace llamar Así es como le han denominado Así es como quieren que se les eh, llame A este nuevo proyecto musical El proyecto musical de Lecter y Sergi El proyecto musical de Oso Que le han llamado para Suta Y en el cual te vas a poder encontrar Grandes y buenos temas Como los que vamos a escuchar El tema que da título al álbum para Suta O el tema Udas Kenean Negua Música Eres bana datu Who's sick? Proyecto Oso, así es como se hacía llamar El álbum se hace llamar Parashutá Y ahí están sonando dos de los temas incluidos en este álbum debut El álbum Parashutá, tema que da título lo que es este álbum Y el tema Udash Kenyan Negua, que es el que estamos escuchando ahora mismito Y nos vamos, si te parece ahora, a disfrutar De la entrevista que realizaron nuestros compañeros El magazín de todas las mañanas de lunes a viernes del pase alecu de Gus ratia con Ruper Ordorica Tras la salida de su álbum Lurrean et Chanda. Así que si te parece, lo dicho, disfrutamos y saboreamos Esa entrevista que realizaron, lo dicho, nuestros compañeros del pase alecu a, a Ruper Ordorica Música <risa> Carren onduan the dela I call the modua lagunarekin dastatzea Edera linken lagun bat kanarekin suría de dónde va sentir lureanda es el nuevo disco de Ruper ordorica esto esto que estamos escuchando era el single que nos llegaba ya hace unas semanas como adelanto visita er de nean y bueno pues primera grata sorpresa fue el encuentro con, con este single tenemos a Ruper aquí en los estudios según ¿eh? en Ruper uno Y escuchábamos, como te digo, este este single cuando cuando ya nos lo mandaban como adelanto y nos daba la sensación de que te salías un poquito de, de tus registros habituales. No sé, ¿qué, qué te parece? Sí, esta canción... Eh, bueno, el disco tiene, tiene un, un, 11 nuevas canciones, ¿no? Y esta tampoco es que marque el, el disco en sí. Uh -huh. Cada una tiene su propio mundo y la verdad que... Eh, tengo la sensación de que en algunas de ellas voy toco tierra desconocida y ¿no? este, este yo creo que por eso la eligieron ¿no? la canción que es más se sale quizás Sí, comentaba con, con otro compañero ¿no? también eso de, sobre este tema y bueno al fin y al cabo también en tu trayectoria siempre hemos encontrado temas rockeros ¿no? siempre has tenido ahí esa vena digamos no sé qué significa para ti el rock and roll cuáles son igual tus, tus referencias ahí en ese sentido. Sí, bueno, sin duda, ¿no? Pero esta, quizá incluso tampoco entra en el mundo de lo que sería el rock, ¿no? Uh -huh. Lo veo más, bueno, con, no sé, muy abierta, ¿no? La idea más, guitarras, no sé, lleva más a terrenos rock, sí, pero Bowie, cosas de estas que, que también tenemos todos en, metidos en, en el camarote, ¿no? Uh -huh. y Para mí, yo lo digo siempre, ¿no? El rock es... Eh, ...la música popular de mi tiempo... ¿no? Yo, ...yo la veo así... ¿no? ...no... ...creo que que... ...ya es una cosa del pasado pensar en el rock... Con ...un determinado tupé o... Un, no sé, ...ya sabes... ...los, los, los riffs de, de toda la vida... y ...yo lo veo más ya como cultura popular... ...lo que hacía lo que te daba la posibilidad de subir a un escenario... ¿no? ...cuando yo era chaval... ...y, y, y como dijo... ...un mmm, director de cine... ...hace muchos años en el rock que sería más idiota, ¿no?, porque nos ha ayudado mucho a comprender el mundo, ¿no?, de un modo, por lo menos a mí, y por eso digo, ¿no?, aunque tú estés cantando una, una balada tradicional o un romance o todas las tipo de música que a mí me gusta mucho, se puede hacer desde, por decirlo así, del rock, ¿no?, o sea, desde la idea esa de que... Mmm, que siempre ha tenido la música popular de que el, digamos la técnica y están por detrás de lo que quieres decir uh -huh. y todo este mundo eléctrico con el que hemos crecido no y ya es con cuers del pasado enchufar una guitarra dentro de poco ya, ya todo la... esto será ser historia ya, ¿no? sí, casi, casi. seguro posible no lo sé es igual que sea uh -huh. porque todo lo que haces en yo creo de tipo creativo es, no, no lo puedes hacer pensando en el pasado no uh -huh. o sea, lo puedes hacer como se dice representando el pasado etcétera pero todo lo que haces es, es para para adelante no mm. Eh, vamos a seguir hablando de Lurreán Echanda, por supuesto, pero ya que hablábamos un poquito de rock and roll, nos vamos a desviar un poco para hablar de, de otro trabajo en el que también participabas recientemente no comentábamos ahora, así un poco fuera de antena, eh, ese disco de homenaje a Lurreed, ¿no? Lurreed Miasker que, bueno, comandaba de alguna manera además Jonah Nordorica ¿no? y en el que tú participabas también con una muy buena versión del Ro Romeo and Juliet de, de Lurreed no sé un poco qué, qué te parecía qué te ha parecido esta iniciativa, ¿no? Eh, Tantos grupos, artistas de aquí cantando en euskera a temas de Lurrid. Bueno, un disco muy bonito, ¿no? Por la propia idea y para los que hemos ido pues, Lurridanianos, ¿no? Yo, yo qué sé yo, en mi primer disco, que fue del año 80 ya, hace muchos años, había una canción que es el equivalente a esto que acabas de poner, que era Fast Fatum, ¿no? Uh -huh. Y todo el mundo me hablaba de Lurria entonces, ¿no? Y mi hermano, Yonan, que es el, también el que ha mezclado este Lurria que estamos sí. escuchando, y el que ha promovido este que Pues tengo una foto, en, hay una foto en casa de mi, de mi familia, ¿no? En el que en la que está él tumbado en el suelo cuando tenía, yo que sé, 10 años o así, y está con el Transformer, ahí... El LP, ¿no? Que era mío, sí. claro. De lo que tiene tener hermanos mayores que te dan la lata, ¿no? Sí, yo creo que... Bueno, Lurie, a mí para mí fue una sorpresa, por ejemplo, en, en Nueva York. Hay mucha gente que no le tiene tan tan presente como nosotros, ¿no? Yo creo ah. que aquí... Eh, bueno, hay muchos que hemos crecido con ese modo. Ha dado unas pautas para cantar, para... Que están en, en bueno, la memoria de todos. Y luego el disco en sí, es una... Gozada, ¿no? Que tanta gente diferente Y la iniciativa en sí salir Que saliera el día de su aniversario Y todas estas cosas que Todos los que estamos en esto Como buenos mitómanos Pues nos gustan tanto Y yo creo que ha salido un disco muy bonito, la verdad hmm. Además, si no me equivoco Creo que tuviste ocasión de, de estar en, en algún momento, ¿no? Sí, como sí, con sí. Riz, sí Varias veces con él Pero vamos, en largo, una vez Y aquí en... ¿Qué tal, en qué tal era? Bueno, un tío con muchas reservas, ¿no? Que se cuidaba mucho de la gente, como es normal. Pero luego a mí lo que más me sorprendió, que ya me preguntaron una vez sobre esto, es su... O sea, la... a ver, que acababas hablando de guitarras con él, donde mm. compraba la... qué guitarra estaba usando, a ver qué... De músicos, un tío muy metido en la cosa de tocar, ¿no? Le gustaba opinar sobre los músicos y y las guitarras, en fin, todo eso que nos gusta tanto a los que estamos en esto, ¿no? Y, y se cuidaba mucho más de hablar de sus influencias o bueno, acostumbraba a tener ahí <ríe> locos fans por alrededor, ¿no? El tipo de, en fin, pero muy muy cordial, ¿no? Dentro de lo que lo que cabe y no lo sé, yo Para mí es parte de, de lo que yo he hecho, ¿no? Y cuando mi hermano me dijo esto, estás tumbado, ¿no? Ahora empezar con Fernando Saunders, yo ya grabé hace muchos años con él, uh -huh. con Mickey que con estos músicos, hacer una cosa así, ¿no? Pua, mira, lo ha conseguido y ha hecho un disco muy potente. Y fuera lo están señalando así, además, ¿no? Uh -huh. Como cosa excepcional este disco. Oye, pues vamos a volver a lure chanda y bueno pues a tu, a tu trabajo habitual digamos ya casi es tradición que cada vez que sacas disco no tenemos ocasión de, de tenerte aquí en, en los estudios y últimamente pues es cierto que, que te tenemos con, con bastante frecuencia no lo cual quiere decir que estás bastante activo no sé si es que te ha visitado la, la musa de la inspiración <risa> o, o bueno el anterior disco azurecos corrak fue de versiones y eh lo grabé con mis músicos de aquí eh, hace un año, ¿no?, salió, y bueno, eh, todo disco lleva su pues, labor, ¿no?, pero ese lo lleva, lo hicimos mmm, poco a poco, y para cuando salió el Azucre Coscorrac, eh, yo ya tenía algunas canciones escritas, y este invierno me he puesto a ello, esa es la explicación, ¿no? Mm. Eh, por otro lado, resulta curioso, ¿no?, un disco que haces como pues conversiones de versiones, muchas veces, de, de, bueno, varias de ellas de grupos ya, la inmensa mayoría desaparecidos, incluso desconocidos, y te abre cantidad de puertas, ¿no? Eh, hemos tocado mucho con ese disco y no he tenido mucho tiempo, pero eh, sabía que tenía canciones y, y no quise esperar, y este es el, el resultado, ¿no? Sí. Luego hablaremos de, de la música, de la grabación, pero bueno, pues inevitablemente también hay que hablar un poquito del título, de, de la imagen de, de portada, ¿no? Que merece comentario. Estamos acostumbrados igual a ver tu imagen actual, digamos, ¿no? Con tu estética mm. actual en, en las portadas y en este caso pues nos encontramos con el con el pequeño Rupert, ¿no? En una de esas fotos de, de sabor añejo, de la mano de, de tu tío, a quien dedicas además el último corte del disco isidrorena Arená. Y, bueno, pues imagen significativa, texto también significativo igual el de, el de este tema, ¿no? Texto así emotivo. Eh, prácticamente yo cuando lo escuchaba me recordaba una, no sé, una especie de crónica de... También de, no sé, estaba visualizando hay una película, una novela de estas así un poco de, de perdedores, pero que como dices tú en el texto, de esos perdedores que, que son buena gente, ¿no, Rupert? Bueno, eh, bueno hay cosas ahí que nos Mira, el... El, el la persona que aparece ahí, porque yo lo veo más como un, un adulto, o sea, una persona mayor, con un niño uh -huh. de la mano, ¿no? La idea esa de que de que está bien que te lleven de la mano, ¿no? De vez en cuando, pero eh, tengo que decir que la portada, la idea de la portada es de, de Oscar Alegría, que es de aquí, de, de Pamplona, precisamente, bueno, él ha hecho mis tres últimas portadas y por alguna razón tuvo una fijación con esta foto cuando la vio, uh -huh. ¿no? El y oyó las canciones y vi una conexión que, no bueno, sería largo especular porque la foto está puesta en dirección contraria a lo normal, etcétera pero bueno, luego te tengo que decir que no, en el, efectivamente la última canción es sobre un Bernardo pero no es, el, ah, no es este, mi tío no. vale, vale. Hay, hay un... Federratas, hay, Federratas, hay, Federratas. Hay, es que es una historia la última canción yo creo que se sale un poco del contexto en algunos sentidos y, y como sabes, a mí me gusta mucho la eh, pues el... La canción tradicional, ¿no? como en fin, como quieras llamarla, la canción anterior a la radio y, y en el romancero castellano solían decir que muchas canciones dan daban noticia de, ¿no? Y yo quería hacer una de estas que diera noticia de precisamente de, de gente, tú llamas perdedores. Yo creo que en, el, en los últimos años en, eh, a muchos nos ha tocado conocer bueno, la gente desde muy diversas posiciones pues eh, no han salido en la foto, por decirlo así ¿no? su vida ha pasado bajo el radar que, que solo capta los grandes nombres y actos y, y gente que, pues, de mi generación que por decirlo así ha entregado eh, su vida por, por, en fin, por unas ideas eh, y no sé Eh, no tuve que pensarlo mucho ¿no? es, es posible que todo lo que hay ahí no sea verdad eh, si no es verdad si no nevero ventrobato como dicen los traductores traidores y bueno quería tratar eso simplemente no la, la vida de tanta gente que bueno que, que, supongo que de un lado y de otro no, no salen En las crónicas, ¿no? Sí, un poco igual a, a esa idea de perdedor, ¿no? Perdedor en sí, sí. ¿no? Si no, esa idea igual me bueno, refería, ¿no? De... Sí, bueno, perdedores somos todos. <risa> sí. <risa> y, y luego hoy en día, que tanto se habla, ¿no? De, de relato y tal, pues es al final, ¿no? Como dices tú, pues este tipo de crónicas también esto es relato, ¿no? De, de conflicto, de, de vida, no sé. Sí, no lo sé, yo es que tampoco lo he hecho con ideas de ese tipo, es pero estoy de acuerdo en lo que dices, ¿no? Yo creo que... Bueno, la canción también sirve para eso, para dar noticia, ¿no? Mm. Sí. Luego, no sé si también, si te parece a ti, porque cuando lo oí la primera vez, también me enlazaba con, con otra canción tuya de, de Odey en Aspía, ¿no? Elías en Echea, no sé, ah. de alguna manera, dije, me recuerda a aquella, ¿no? Me, me vino en mente también aquella sí, canción. Sí, bueno, tiene que ver, claro. Por algún lado, sí. Eh, hago pocas canciones de este signo, ¿eh? eh sobre temas así... Eh, concretos y con un punto de crónica o pocas ¿no? eh, pero hay algunas ya no de diferentes signos ¿no? por ejemplo, me ocurre ahora que, que has citado la de Elías en Echea eh, eh, Secula Belárdico Cantaria la que dediqué a Miquel Aboa o incluso a Spaldian hace ya muchos años eh, eh, bueno, hay <risa> hay <Ahí> temas ahí <risa> Pero pues si te parece, vamos a antes de continuar a escuchar uno de los cortes, y podemos escuchar este Isidrorena, no sé si nos quieres decir algo más del tema. Bueno, que se sale quizás ya hemos oído el otro el otro extremo, quizás vamos de un sí. extremo que es visita de Ardenean sí. a Isidrorena. Venga. Beñardo duisena baina Gitzidro deitzen zuten dene kauzoan Entzun ezazue bere historioa Batuak bizitza eskutik daroha Mila bere ratzire unlaro geita bian, Poliziautoan preso nindoan San isidro egun azen ondo daukat goguan Jauziegin nuen autotik martxan Korrikai esi erren terin barna Orduan jakin banu gero elduko zena Argin nuen behintzatez nuela deus esan Inoren izenik ez niela eman Lapur di irurtei eslari Beste iru Frantzian barna osolarrik Arrazoirik banuen ibiltzeko negarrez Izenak tamaitiak lagala beharrez Er bestera bidean bizi behar dena Zuitza eru Eusia, Kanada, Banna Nikarauan nintzen geratu azkenean Gobernu aldatzean berriro ere kubana Eure atarian eguzki lorerike da zure izena isidro duran baez hogeita biurute aldegin muenean beste hogeita ma biurute erbestean ara bihotzeko neure zurietan aste den boretako orereta erriraitzuzea bai guen goan orain batzuetan ez semenesan du tiiddro zureza ta lagunen laun diren oientza Jennde ona koranirere azken hititza nordudo aik kematen bizitza. este más o temas Ruper como, como como los demás, pero bueno, eh, aquí seguimos, ¿no? Hablando de este Lurrean Etzanda y de otras cuestiones con, con Ruper Ordrika y toca hablar de los músicos, ¿no? Eh, claramente de los músicos que te acompañan en este trabajo, en la batería está Kenny Walesen, que ya te ha acompañado en bastantes discos anteriores y bueno, pues es que ha tocado pues con músicos tan conocidos como Tom Waits, Eh, otros que igual no son tan conocidos son pues el guitarrista y el bajo contrabajo dos musicazos también con amplia interesante trayectoria no sé cómo un poco cómo surge esta, esta posibilidad, Rupert. Ah, pues a través de kenny en este caso eh, el año pasado en verano vinieron vino kenny con john thorn que es un, músico neoyorquino, bueno, hicieron un concierto en el jazz de Donosti, de, bueno, fenomenal, fue el mejor cito que he visto en mucho tiempo, y bueno, un lujazo que se permitieron los de Donosti, porque son como 40 músicos reunían, ¿no?, en diferentes versiones, cuatro horas, y estaba Kenny, y también Jamie Saft, que toca aquí el órgano, y bueno, que ya tocó conmigo en el Memorial en Mapa, en el disco que hice con textos de Sarri, ¿no?, Y él también toca en estos combos de improvisación y, y entonces, bueno, como ensayaron en Donosti, vinieron como un par de días o tres, bueno, quedábamos por la noche, por la tarde, y que ni un día me dice, oye, he conocido a tu guitarrista. ¿Qué dices? Eh? Porque hemos hecho ya, pues, siete discos con Kenny, ¿no? Ah, hemos sí. tocado en varios de ellos, pues, con Ben Monder, con gente muy grande, ¿no? Con Steve Ulrich y tal. Y... Me dijo, sí, sí, he hecho una gira ahora con, con un guitarrista de Londres que, que siempre que le veo tocar me acuerdo de ti. Pienso que... Y lo dije, le lo dije a él y todo. Tú no conoces a Rupert y tal. Y no sé, bueno, imagínate. Y nada, bueno, quedó así la cosa. Yo inmediatamente, claro, al día siguiente ya entré en Internet a ver quién es este <risas> Leo Abrahams y tal. Y bueno, es un, ves las credenciales y bueno, te caes del, de la silla, ¿no? Porque Toca mucho con Brian Eno, ¿no? El, el mundo inglés, improvisación total, bueno, pero también sonidos. Eh, tiene cuatro discos en solitario y, bueno, luego con gente ya de Blur, de Jarvis Cocker, gente mucho más del rock. Y nada, la cosa quedó así, pero vamos, sin mayor. Y la gira esa que habían hecho era con Anthony, el de Anthony Adidas. Y, bueno, pues una, una serie de... de en fin, de astros que se juntaban por ahí pero bueno, yo cuando empecé a pensar en esto pues siempre le doy muchas vueltas a con quien tocar por la idea que yo tengo que es trabajar las canciones lo más que puedo yo solo tenerlas bien eh, atadas, definidas para eso también trabajo mucho con mi antiguo bajista Alberto de la Casa como ahora estoy viviendo en Vitoria otra vez pues le tengo cerca y quedamos a menudo y bueno Y nada, le llamé a él y le dije, oye, este guitarrista, ¿tú crees que...? Yo pensé que bueno, un poco en las en las condiciones que solemos grabar nosotros no podía no ser nada interesante para él no hacer esto, pero bueno, resultó que como tiene muy buena relación con Kenny, que sí, y, y así se vinieron, y un fin de semana hicimos, y ah, sí. extraordinario. Y bueno, antes has dicho que, que le preguntó a ver si, si te conocía ante esa pregunta que te, te no, conocía no, él, él de hecho eh, es, eh, conoce bien Barcelona y eso porque ha estado viniendo varios años, hacía música con un alemán que vivía ahí bueno, una historia pero no, no, él no tenía la menor, o sea, todo ha sido a través de Kenny ¿no? Uh -huh. y lo he dicho varias veces y no sé si es bueno que lo diga pero la, es la verdad o sea, pienso que si el disco transmite un tercio así de lo que De lo que pasó en las sesiones, ¿no? Porque fue fenomenal, ¿no? Lo pasé yo estupendamente y... Luego es una experiencia, el, el otro día íbamos en el carro a ensayar y de repente saltó un CD que tengo por ahí de con las canciones estas tocadas por mí solo, la demo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Es, es increíble lo parecido que son, ¿no? Lo poco que, que cambia... Del sea. disco, o sea, no lo digo para mal, cambia uh -huh. extraordinariamente sí, sí, sí, porque sí. se enriquece mucho, pero la canción está ahí, ¿no? Y yo creo que esa es la, lo que yo busco, es eso exactamente, ¿no? Que la canción, eh, no arreglar las canciones, por decirlo así, ¿no? Sí. Sino tocarlas, ¿no? presidente te iba a preguntar igual por ahí no porque tenía la curiosidad de, de cómo consigues no pues eh, trabajando como nos estás explicando que trabajas a la hora de hacer las canciones cómo consigues meter pues a, a estos músicos que te acompañan en, en las canciones no No sé cómo cómo es ese trabajo bueno es el talento de ellos no pienso más más una pregunta que más que no sé cómo responder es más lo relacionado con con el tema de las canciones, no con el idioma y uh -huh. siempre hablamos de eso no uh -huh. pero yo cuando hago las canciones doy mucha importancia a, a no sé cómo hablar a, a, a, a, a la música que tienen las palabras en euskera ¿no? y, y a darles el sitio y, y me imagino que mi oyente es Euskaldun ¿no? y comprende lo que digo y valora eso entonces claro, yo cuando estoy en este caso con gente que no habla ni siquiera español no, no, uh -huh. o sea, no, no sabe... Sí. Eh, ni francés en este caos, que están culturalmente pues en, en otro lado eh, es extraordinario como venimos a una no yo tampoco me lo explico hay algo de misterioso ahí creo que tiene que ver con Con esa idea que te decía antes no a mí cuando se juntan varios músicos se hablan de arreglar un tema me pongo a temblar no porque arreglas arreglas lo que está roto no no, no arreg... tocas la música no las reglas ¿no? no, detesto esa idea yo no y, y esta gente que es muy grande Eh, bueno, con Kenny ya llevo casi 20 años Desde el David en Arria, ¿no? He hecho siete discos Algunos eh, que he hecho entremedio Los he hecho con mis músicos y, y es una relación Porque él sigue tocando por ahí Y cada vez está más friki Está tocando con gente muy grande bueno, Ha he hecho una gira de un mes por aquí eh, Casi por Europa Con un guitarrista Bill frisell Que me encanta Y bueno, pues tenemos una relación Él conoce bien ya el país Lo que... Se hace una idea de lo que... Pero es la música la que dicta, ¿no? Es, y eso es lo que me gusta, ¿no? No tocan con la idea que tienen de lo que yo soy, sino... Ya, yeah, sí, sí. Sino lo, la canción es así, ah, vamos a tocar. Uh -huh. eh, ahí hay otra curiosidad, no sé si te he leído estos días, ¿eh? En algún lado sí. que, que Kenny no conocía las, las canciones hasta llegar a, a la grabación, puede ser. No, nunca, ¿no? nunca. Nunca, ¿no? Eso nunca, es habitual no, en él. El... sí. Los discos, Sorprende, ¿no? no sé. La gente me dice, pero ¿cómo has hecho esto en tres días? No, no, se hizo en un día y medio, pero es que el, el Odey en Aspian lo hice en un día. Las bases del Odey en Aspian están grabadas en una sesión. Empezar a la mañana y a la noche en, en Nueva York, ¿no? Sí, y esa era la otra pregunta que te iba a hacer, que, que toda esta grabación en tres días, ¿no?, como nos estás diciendo, supongo que también por lo que estás contando no. es lo, lo buscas, ¿no? Sí, eso es lo que yo busco, pero luego, esto trae mucho trabajo, ¿eh?, no hay cuestión de sí, engaño, sí, sí. ¿eh? luego yo me tengo que hacer mis, mis guitarras, mis voces, eh, la mezcla, que trabajo mucho en eso, ¿no?, y y bueno tengo la suerte de yo creo que eso estamos evolucionando extraordinariamente es, es fenomenal joder, que ahora puedes grabar en cinta pero luego lo pasas a digital eh, la música gana o sea vuelve vuelve a ser como y yo añoro ese, ese tiempo no de, de porque tú, si, si tú grabas en cinta te puedes tirar días discutiendo si eso va a sonar mejor o no que en, en son cosas que a la gente de mano no le importa nada no mm. pero nosotros no le damos importancia a todo esto lo que no cabe duda es de que si tú estás grabando con algo que no puedes repetir, eh, tocas de otro modo, ¿no? Porque tú no estás especulando, tú estás tocando, ¿no? La canción, y a lo mejor hay un golpe sensado? de batería que no es exactamente el que querías dar, pero tú sigues, es como un directo, ¿no? Y, sí. y entonces si tú eres capaz de pillar ese aliento en la grabación, a mí eso me gusta, ¿no? Sí, eso te va Pero bueno, esto no significa nada, Ferchu, porque... O sea, hay gente que trabaja en su casa con un ordenador, nota por nota va montando y hace discos fenomenales o hace canciones fenomenales. Entonces la música es lo bueno que tiene, ¿no? Que tú... Para mí la parte esa de juego es... Cada vez me interesa más, pero es porque quizás mis canciones tienen mucho lastre, ¿no? Y yo busco que, que vuelen un poco más, ¿no? Eh, y hay gente le pasa al contrario, ¿no? Igual tiene una idea muy simple, la quiere elaborar. En la literatura es igual y en todo es igual, ¿no? Sí. Entonces cada uno... La canción con todo lo básico que es, es un es un camino de abierto. Pero puedes, sí. puedes entrar a ella como, como, como quieras. Sí, pero dices, bueno, esto no significa nada, pero sí que significa, quiero decir, si menospreciar a nada ni nadie, no, ni otras maneras de trabajar, pero sí. eso para ti sí que sí, sí que significa. Hombre, ¿no? yo lo busco, claro. yo lo busco, yo trabajo mucho busco, en ¿no? ello, sí. Sí. y que prácticamente haces un, un directo y luego la verdad que, que el resultado pues a mí por ejemplo me, me sorprendía muy gratamente, ¿no? Saber que sí. bueno, pues que se ha hecho esa grabación en ese tiempo y luego pues encontrar todas esas atmósferas, ¿no? Sí, que, que te envuelven, ¿no? Es fenomenal, fenomenal para mí también, ¿eh? Eh, Me gusta bueno, me gusta este método de y, y no sé, a veces le a la gente, pero bueno, entonces tú esperas que sea digo, no, bueno, a mí me gusta que no saber exactamente a dónde voy no porque ya he hecho eso también hmm. eh, es decir que ya he hecho discos sabiendo exactamente y bueno y además mi experiencia me dice eso y también me dice que ahora estamos montando las canciones para el directo y las canciones viven no van cada una sigue su camino unas se quedan ahí estancadas o en, y re reviven al de cinco años y otras desaparecen y otras van cambiando sí hmm. o sea imagino que contento no con el resultado sí ¿Y ellos? Ahora, ellos también. Ahora... Ahora... Bueno, todavía es nuevo para todos. Sí. No, es, bueno, eso yo creo que lo compartimos todo ¿no? Cuando alguien hace algo con una canción tuya o con un algo que has tocado tú, es, es bueno, ¿no? Es, no sé. Es una sensación muy buena, ¿no? Y, es como Dionisio Cañas, ¿no? Que, que hago una letra de él. Sí. Y le mando la, el MP3 ahí con la canción y dice, joe... Qué bueno, yo este texto lo escribí y me imaginaba que le estaba contando a alguien al oído prácticamente uh -huh. un texto, ¿no? Y ahora lo oigo cantado así en, en euskera y me mandó un texto de estos que traducen en Google que todo queda patas arriba, ¿no? En euskera, eh, ¿sabes? Que metes un texto y sí, le das sí, al sí, traductor automático. No. Era un disparate, <risa> tipo... Eh, eh, Posignais... Nice", Eh, ori Cantu <risa> sí, sí, Un disparate Sí, hombre, ahí imagino que pasa Como tú también sueles recordar ¿no? Que bueno las canciones tú las haces Y luego también su, van cogiendo su, su vida propia, ¿no? De alguna manera sí. también, ¿no? Sí, yo lo digo siempre y sí. ya soy un poco Te repites mucho, ¿no? Pero pero digo lo del... Y lo, es que lo veo así, ¿no? Un disco o se hace redondo... Sí. Cuando lo escucha la gente, ¿no? Hasta entonces es tu, tu tripi mental, tu, tu, tu, el magma este que tienes ahí, las horas que has currado, lo, las dudas, el miedo que tienes, ¿no? Y bueno, cuando lo escucha la gente se va conformando de un modo, bueno, esto es así, ¿no? Oye, y salvo ese texto que no es tuyo, el resto de textos son son tuyos, ¿no? Eh, textos sí. para, para degustar, que, que digo yo, de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, ahí, este Cerca del Cielo no se vive bien, ¿no? Ser U Tiguer, tú ves a un tenés de Dionisio Cañas y los demás son cosa mía, ¿no? Bueno, es lo que estoy haciendo últimamente, parto mucho más de la música y, y, la, y no sé, me doy cuenta, ¿no? Por las cosas que me dicen, eso, que quizás en este disco, pues, mira, has puesto la de Isidro, que, que es una excepción muy no, clara, sí. ¿no? Pero... Igual es menos narrativo que otro, ¿sabes? Siempre suelo contar más historias. Este es igual va un poco más de abrir el grifo ese que tenemos dentro. Y, y, y dentro de eso creo que marca, curiosamente, tiene mucho que ver con la música que hay en el disco. Hay una relación que me gusta, ¿no? Eh, entre la música y los textos que, como te digo, pues igual no cuento cosas de fuera, sino más bien que me pasan a mí, ¿no? Esa es la diferencia más grande, ¿no? Mucha imagen poética por ahí, ¿no? Mucho, no sé, paisaje. Sí. También te, te están diciendo en entrevistas ya desde desde hace un par de discos, ¿no? Bueno, sí. hablando del de Azucreco Skorrak, eh, como el optimismo ese también, que se refleja ahí, no sé. Sí, lo que te decía antes, ¿no? Eh, a veces, te digo la verdad, me, me lo propongo, ¿no? Uh -huh. Me lo propongo no, no dejar la parte oscura... Eh, salir demasiado, ¿no? porque, no lo sé, de eso hay, tengo bastante que nos vas a ofrecer en los conciertos? bueno, de momento estamos con hago casi todo este nuevo disco también, lo es que que hay tanto repertorio de antes, no sé muy bien cómo llevarlo, de momento estoy comienzo con el nuevo disco y acabo también y bueno, casi todo el nuevo disco, pero luego hago de todo, de de otros discos también y cierto bueno uh -huh. me gusta y esto de las promociones en sí como como lo llevas porque al final también toca defenderlo no como como hace ve ¿no? como también solemos decir vamos eh, casi siempre una vez que haces un trabajo creativo hay que hay que dar luego la cara no para decir ¿no? bueno yo creo que, que sí y además creo que es un privilegio ¿no? Que tengo muchos compañeros que con talento pero a lo mejor, pues eso, que no les pilla los focos, ¿no? El radar o lo que fuere. Y hay que valorar en lo que es la posibilidad de pues de, de, de hablar en, en las radios o lo que fuere de, de, de lo que haces, ¿no? Ahora, es, no te oculto que la radio me gusta, pero la parte de hablar de música es resulta muy penosa a veces, ¿no? Porque es muy difícil de... De explicar, claro, sí, de puro simple ¿no? Sí. que es, es como si te dicen pero yo no, nunca siempre me digo a mí mismo lo de no olvidar la parte de privilegio que tiene porque porque la tiene, no que, que puedas hablar de lo que haces ¿no? pues para nosotros también el hacer radio también tiene los privilegios, pues como tenerte aquí <risa> bueno. en esta y en otras ocasiones Rupert, sí. vamos a ir acabando así que ahora sí. te toca elegir a ti tema, uno de los temas de, del disco y presentárnoslo Bueno, vamos a ver, hay pues, muchos, son tan distintos, ¿no? Pero vamos a poner, por ejemplo, Euría Tergavé, ponemos, con otro tipo de sonido. Aquí aquí está el jamón de Jamie Sapp, que luego aproveché porque tenía una cosa de estas que te pasa pues, una vez en la vida, que tenía un concierto ahí en la Universidad de Nueva York, uh -huh. justo después de grabar esto, y y aproveché para meter tres tecladillos en casa de Jamie, que es un monstruo y bueno, una canción de otro signo ¿no? pero suena muy ot ot otra parte del disco mm, otro temazo lo digo yo <risa> pues es que ricas ricasco Rupert un bueno, primer, como siempre soy, eh, hasta cuando que queráis uu, uu. Chau boko pari la urdin i nunk era ko urdinen umieana nire burua rigaleska ondoin bini ko te denan Balmondoen benetako irian, han unira gana aipa gabea da. música de Ruper Ordorica, uno de los temas incluidos dentro de lo que es este nuevo trabajo discográfico, Lurrian Etchanda. Acabamos el programa de hoy de Euskal Música, la sintonía de 100.8 en Berriozario y y en Internet en Euskiplaza.net. Hemos escuchado lo nuevo de Anestesia, el regreso esperado después de nueve años con su nuevo álbum Circulutik Espiradera. También hemos escuchado a Nick Chaos, a Kasbat, a Ladislau a Oso y la entrevista que realizaron nuestros compañeros de Pase al EQ a primeros de este año 2015 en ratia a Ruper Ordorica con motivo de la salida del álbum lurreak et Chanda, que recuerda que Euskal Música regresa dentro de 7 días a la sintonía del 100.8 a Berriozario Ratia para compartir contigo todo lo relacionado a la música local a la música que se realiza en Euskallería hasta entonces, un saludo agur María ko oh. y Ratia en el 100.8 FM